Enredando las mañanas, iniciando la semana eh, Para todos los que estén escuchando Y quieran comentarle a algún amigo A alguien que, que nos escuche eh, Recuerden que estamos transmitiendo A través de este, la página de la red www.rnma.org.ar Así que por ahí estamos saliendo Con un esfuerzo este también interprovincial ¿No es cierto? un esfuerzo interprovincial, un esfuerzo federal y, y, y un doble esfuerzo si se quiere desde el punto de vista de que el conjunto de los medios de la RNMA son eh, medios organizados desde y, y, y que nacimos con, digamos, la resistencia expresión de las distintas instancias y los distintos sentires y pareceres de nuestro pueblo trabajador y también, eh, y producto de eso también generalmente sin sí más apoyo que el que nosotros podemos darnos o que el que nosotros podemos arrancar eh, muy de vez en cuando así es, seguimos desde el enredando desde la provincia de Jujuy como decíamos en una mañana muy fría estos días ha sido de mucho frío acá en la provincia eh, también nos pueden y eso, acl eso aclaró que el frío es para vos no porque yo estoy yo tengo una remerita y un coso de lana arriba no tengo 20 prendas ni me molesta girar el cuello para el micrófono. Eva, hola polar en todo el país. Y capaz que a Independientemente no que a mi casa vos, no llegó por Independientemente ejemplo. de que vos tengas aire acondicionado y calefacción en tu casa. Yo no tengo calefacción. Ya <risa> no, bueno, y faltó el dato de Facebook. Nos pueden seguir sí. en la página Radio Colectivo Radio Pueblo. Eh, también estamos ahí, pueden encontrar o en el link el para escucharla RNMA también. Red Nacional de Medios Automáticos. Bueno, teníamos hoy tenemos ahora una, una conexión que, que a nosotros en contacto que a nosotros nos llega nos llena de orgullo no eh, se cumplieron hace poquito 39 años de la de la primera eh, de la primera movilización de la primera reunión de madres eh, tenemos el contacto eh, con nora cortiñas eh, de, de, de ahí este este honor de madres de eh, línea fundadora y bueno que eh, eh, la, la eh, queremos preguntarle en toda esta larguísima trayectoria y trayectoria honorable por cierto y trayectoria este que que nos inflama de orgullo a todos cuáles han sido no las distintas instancias que han estado pasando por, por todos estos años y cuál es la situación de los derechos humanos ahora no Este, me parece que es una pregunta importantísima, visto también el, el conjunto de, de situaciones que se da eh, a partir, sobre todo del nuevo gobierno eh, pero y el conjunto también de limitaciones que se vienen arrastrando a lo largo del tiempo al respecto de esta temática ¿no? En ese sentido resulta este, la verdad que emocionante para algunos este, ver como estas madres durante estos 40 años han llevado eh, su lucha, han llevado esta lucha por los derechos humanos pero también eh, han sabido solidarizarse a través de los años con distintas luchas ¿no? conocemos este, con quien estamos eh, intentando establecer contacto, Nora Cortiñas como este, la conocemos de distintos espacios en los que eh, ha brindado su apoyo, en las que ha marchado eh, ha venido acá a la provincia, tuvimos la oportunidad de marchar junto a ella Eh, es este una experiencia la verdad que te pone la piel de gallina este poder haber compartido algún espacio con las madres que además de su lucha también han este, intervenido en otro en otros campos. Yo ahí acción. vos que hablabas de experiencia te corto un poquito porque justamente sobre eso quiero contar una experiencia eh, aquí en las marchas del apagón, que son marchas larguísimas, ¿no? Estamos hablando de kilómetros porque la marcha sale en Calilegua y llega hasta Libertador General San Martín, hay que ir caminando por la ruta, se hace además un recorrido por las distintas casas de donde fueron secuestrados los compañeros y compañeras eh, en aquellas noches fatídicas. Y, y, y, y bueno, Nora Cortiñas, Pérez Esquivel también, eh, eh, eh, tienen toda su historia de lucha y para tener esa historia de lucha también han acumulado años digamos no solamente años de lucha sino años físicos y entonces a mí me llenó de, de, de, de emoción ver la Nora Cortiñas y una vez también a Pérez Esquivel eh, con mucha entereza no caminando este, eh, moviéndose despacito pero caminando y, y, y, y, y mira que le ofrecían los compañeros Eh, un auto para llevarla le ofrecían y nora caminando toda la marcha de principio a fin porque bueno por ese sentir profundo que, que tiene ella respecto de, de, de toda la de toda la temática de los derechos humanos como vos bien decías en general eh, ha habido también una acción de poder de acotar los derechos humanos a lo que pasó en los 70, no derechos humanos es dictadura, no, derechos humanos es hoy, es lo que está pasando hoy, lo que deja de pasar hoy, lo que sucede y lo que no sucede, en fin, derechos humanos es este quizás la, la, la matriz eh, que ha reiniciado eh, la, la temática de las luchas sociales y es quizás también la matriz que nos permite eh, eh, seguir apoyándonos en eso para continuar movilizando por la lucha social. ¿no? Así es, entonces, como vos decías, el sábado se han cumplido, el sábado 30 de abril se han cumplido 39 años, desde aquel día en el año 77 en que las madres se reunieron, ¿no? unas pocas madres que con el paso de los años este nos fuimos sumando algunos recientemente, otros con mucha anterioridad, pero bueno, desembocó en una lucha que al día de hoy sigue y va a continuar. Así es. Este, nosotros estamos intentando comunicarnos con Nora Cortiña me, con Nora Cortiñas. Mientras tanto, este continuamos en este enredando, pero en instantes nomás seguramente ya estaremos saliendo con una entrevista. Nosotros sí, no, continuamos. Mientras tanto, ¿qué te parece si la esperamos a, a Nora? Esperamos con, ¿Con toda la, la audiencia a Nora eh, con sí. una con una cancióncita, Pancho, nos podés regalar nos podés regalar. ¿Ah, ahí viene ahí viene el productor. ¿Qué te por ahí, Pancho, a ver? continuamos acá en el enredando las mañanas este en esta tarea de producir este se nos ha complicado un poco pero continuamos en este caso estamos acá en línea ya con otra con, con, con otro con otra persona icónica no de, la, de las distintas luchas eh, sociales estamos en este caso con Félix Díaz este que al, al que vamos a preguntar, bueno, sobre una denuncia muy importante que han que han radicado en los últimos días, ¿no? Así es, eh, puntualmente salió un comunicado de los pueblos indígenas de Argentina eh, denunciando el caso de la muerte de un joven wichí que se llama José, Mate, eh, perdón, que se llama José Mateo Juárez, que fue ap apareció sin vida en esto en este último mes. Queríamos eh preguntarle eh, Félix, muy buenos días, te saludamos de Jujuy. Queríamos eh, preguntarte justamente cuál es la situación que se vive en Formosa y cuál es eh, bueno la actualidad ¿no? de este caso. Sí, muy buenos días. Eh, la verdad es que estamos en una situación muy difícil, como siempre, y tratamos siempre de hacer visible la, la problemática que afecta a nuestros pueblos, en Formosa especialmente, y... Estamos viviendo una etapa muy muy especial, digamos, porque yo creo que Formosa se está como tratando de acomodarse para poder no tener problemas con los medios, pero es difícil la situación porque la corrupción es tan grande que perjudica eh, a los pueblos indígenas. Realmente es un tema muy muy difícil, que venimos bueno, lastrando hace más de varios años, desde que empezó la democracia en Argentina, aún seguimos mendigando justicia, seguimos mendigando a, a los gobiernos para que nos escuchen y creo que esta lucha es una lucha histórica para nosotros porque cada vez más eh, se hace más visible la problemática indígena en diferentes puntos del país. este eh, Félix, nos, eh, nos podrías relatar y podrías relatar un poco a la audiencia el motivo de esta última denuncia porque eh, hacen este eh, eh, acusaciones muy severas, ¿no? Que, que, que a José lo lo, lo tuvieron lo, lo devuelven no solamente muerto, sino sin órganos internos. Este, ¿nos podrías podrías relatar un poco a la audiencia eh, cómo se ha dado esta situación? Eh, este chico fue detenido en en una una acusación que fue creado desde la misma policía de la zona de Ingeniero Juárez. Él acá fue detenido eh, el año pasado y él estaba a punto de ser liberado porque estaba cumpliendo su, su condena. Y después, una semana antes, creo que pasó esto, lo que no nos esperaba a la familia, por lo tanto, estaban esperando de que saliera del de, de su detención, pero al final salió esta novedad tan lamentable que pasó con este chico. Y fue siempre en manos de la policía, pero el tema de cómo probar esto es uno de los problemas que siempre nos hacemos cuando uno no tiene recurso no tiene abogado, no tiene eh, ni siquiera una mínima posibilidad de revertir esta situación por la carencia de montones de cosas. Y cuando hay una muerte siempre los forenses, los médicos, la policía, los testigos eh, indican el origen de la muerte, Entonces no puedes discutir cuando no, no tenés eh, a un profesional al lado del de la indígena para poder ver si esa muerte eh, es realmente, es así como ponen los profesionales. Entonces es una de las cosas que a veces es difícil revertir esto porque es una situación muy, muy delicada, muy compleja, por esa razón lo lo dificultoso dar la certeza de lo que pasó porque no, no tenemos información claro. sobre la muerte de cómo se originó quién lo hizo eh, no no tenemos como eh, un testimonio que sea certero por parte de los indígenas. Félix eh, sabemos que ha pasado este caso pero así también como usted contaba conocemos que se dan otras situaciones ¿no? en las que no se hace diferencia por edad ni sexo eh, y sabemos que hay niños que también sufren toda esta violencia desde el Estado, eh, ¿podés contarnos en ese sentido cómo este, se ven afectados los distintos sectores de las comunidades por la violencia del Estado? Sí, la verdad es que es un tema que, que venimos arrastrando, como yo ya dije al principio, que desde que se inició la democracia siempre somos excluidos en todos los aspectos, porque hay que ser parte de un partido político para que mínimamente te escuchen, pero esas condiciones yo creo que no dan más porque no hay una eh, un respeto hacia los pueblos indígenas sobre eh, el derecho de, de expresarse libremente, de poder denunciar y y hacer que las cosas funcionen como corresponde porque no no, no tenemos esa oportunidad de, de que tengamos acceso a la justicia. Y esa falta de acceso a la justicia produce esta, esta triste situación que, que está afectando a los pueblos indígenas de Formosa, porque muchos de los, los jóvenes que, que hoy está en peligro porque el gobierno de la provincia creó una una ley que es el narcomenudeo, que es uno de los eh, instrumentos muy importantes que justifica la detención de cualquier chico cuando consume la droga o está eh, llevando un, una pequeña porción. Eh, y ahí donde uno se justifica la detención, a veces eh, con tortura, con con maltrato de la policía por por ese por ese lado entonces cómo revertir esto cuando es ley sin embargo a los funcionarios que hace poco eh, fue encontrado un, eh, una camioneta con droga que es una eh, un móvil oficial eh, y no sé qué pasó no nunca se habla más del tema pero a los indígenas cuando caen eh, no, no se le Eh, no se le da la posibilidad de defenderse, porque no no tenemos abogados, no tenemos profesionales para que acompañe este proceso, y, y, y lo veo como algo difícil, eh, ¿por qué? Porque no, no tenemos como una garantía de que eso pues, se, se puede revertir. Eh, Félix, en, en este caso, como vos mencionabas, eh... La, la violencia, ¿no? con la que viven en muchas comunidades en provincias como como Formosa. Eh, y bueno, vos también como referente, eh, yo te quería preguntar, ¿cómo se organiza la resistencia más allá de estas dificultades que mencionabas? Sí, la verdad que está difícil. Porque primero nosotros tuvimos un acercamiento con el gobierno nacional para poder generar un diálogo para que estas cosas se puede frenar. Pero lastimosamente, eh, muchos de los partidos pequeños que nos acompañaron siempre hoy están como, eh, nos incluyen en esta oposición que tiene con este gobierno nacional, de que estamos incluidos en esa, es como, con ese, con ese apriete, persecución. Eh, ya no contamos con el respaldo de las Eh, organizaciones sociales que teníamos antes y estamos resistiendo eh, en este momento como solo tratando de ver cómo hacemos para que estas cosas se reviertan y no tenemos como algo, un acercamiento al Estado Nacional para que revierta esta situación y tampoco no tenemos el respaldo de la oposición y estamos en medio de, de esta disputa de poder y eso dificulta nuestra lucha porque Creíamos que era algo positivo, pero eh, cada vez nos damos cuenta de que ser indígena no, no es fácil luchar como indígena, porque te enfrentas con, con muchas cosas que uno cree que porque estando las leyes iba a ser diferente, pero no no, no ha cambiado nada. Así que estamos en esta situación muy muy difícil. Eh, Félix, eh, un poco para, para ir cerrando, ¿por eh, ¿Nos podrías comentar eh, cuál es, eh, eh, qué tienen pensado realizar respecto de, bueno, de, de, de la denuncia esta que, que, que realizaron? como piensan continuar, ya sea con la difusión o con el esclarecimiento de este caso? Y vamos a seguir esto, buscando profesionales a ver qué nos pueden ayudar para que sea algo oficial. Por ahora estamos haciendo esto a través de los medios, ¿no? No es algo eh, que va a ayudar, pero muchos de esto yo creo que, que los testimonios de los padres y de los familiares del chico están, eh, pero no sé cómo cómo revertir esta situación. Seguimos eh, tratando de acercar hacia el gobierno nacional a ver qué se puede hacer sobre este tema de la violencia que, que tiene el gobierno provincial hacia los pueblos indígenas. Félix, este le agradecemos el contacto y seguramente estaremos comunicándonos en otra oportunidad, viendo cómo avanza y teniendo en cuenta que este, los problemas que sufre la comunidad allá en Formosa y en otras provincias del país este parecen no tener fin, ¿no? Así que seguramente estaremos en contacto y le agradecemos, Félix, por estar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Saludo a la audiencia. Gracias. gracias. Ahí conversábamos con Félix Díaz, quien nos comentaba este bueno de un nuevo caso, no de este otro caso que se suma a los innumerables ya a los que está sometida la comunidad, eh, las comunidades originarias allá en Formosa, pero recordemos que también a, a lo largo del país este es algo que se reitera constantemente. Sí, eh, que, que se reitera constantemente la situación de indefensión, recordemos... ...fue hace creo que tres años... ...o dos años... ...no tres años... ...el caso de, de la chica esta... Que, ...que buscaban ayer en el norte de Salta... ...y que había... este ...había caído en un pozo... ...y denunciaron... ...a los amigos de ella... ...perdón... ...¿María Cash? ...no, no, no, no, no una una chica... este pueblo originario... ...y que denunciaron... ...a los amigos de ella como supuestos secuestradores de ella. El, bueno, producto de esta indefensión que contaba que contaba Félix Díaz respecto de los pueblos en que se encuentran los pueblos originarios, eh, los amigos de ella fueron torturados para que hablaran que habían hecho con ella y en medio de toda de todo este recorrido macabro es que por casualidad se encuentra el cuerpo de ella en una en un pozo, ¿no? Había caído producto de, de bueno de, del mal estado de las instalaciones públicas había caído en un pozo y había y se había muerto ahí y eso eh, eh, eh, fue la piedra de toque digamos como para basallar los derechos de todo de todos los, los amigos de ella un caso muy resonante fue así ya va resonante por lo menos dentro de, del mundillo que podríamos decir de, de la comunicación popular dentro porque los grandes medios tampoco se hicieron mucho eco de esa realidad. ¿no? Sí, así es el caso de José Mateo Juárez, eh, que como comentábamos, eh, fue el caso de, de un joven que justamente estaba denunciando no las arbitrariedades en, en cuanto al, al pueblo huichi que está en la, en la localidad de Ingeniero Juárez, al oeste de formoseño, y eh, justamente son estos punteros políticos que también arremete contra los pueblos y les quitan los documentos, Eh, justa, y esto fue lo que estaba denunciando José y que por eso estuvo detenido seis meses y fue entregado sin vida y sin ningún tipo de justificación a su familia en los últimos días de, de, del mes pasado y este es el caso puntual que estamos denunciando eh, desde los pueblos indígenas de Argentina y bueno, le mandamos nuestra solidaridad y sepa que está eh, to estamos totalmente a su disposición para dar a conocer este y muchos de los casos más que están embarcados en el etnocidio que no, no podemos... Eh, visualizar eh, justamente una por la, la lejanía y el tema de comunicaciones en cuanto a este, a, a las zonas pero que son palpables eh, y están sucediendo y suceden constantemente bueno este vamos eh, vamos pidiéndole a pancho que prepare un temita pancho una pregunta vos tenés tenés frío no tenés frío para aclarar la discusión no bueno vos por, eres eh, yo sí ¿Sí? Pero por otro lado, este lo nombramos tanto Pancho Que creo que eh, debe haber, por parte de, de quienes nos escuchan Una incertidumbre este, y una curiosidad de conocer el le, tono de su eh, voz De entrada le respondemos O, o, o podemos generar el ministerio y decir Pancho es como Patricio Rey Así es Pero pero podríamos decir, por otro lado Que si nos continúan escuchando este Quizás el próximo programa eh, Exactamente a conocer, supongo, exactamente cierto. Es más, podríamos realizar una votación sobre es. cómo será Pancho. Por favor, Pancho. Por favor, Pancho. Originario es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Papá y mamá Originario los Ulúes, Simón Pérez y Arafán Evo Morales, Maradona, Frida, Calo y La Once Originarios como usted Originario es el comienzo Raíz del mundo, un fundamento Pachamama, abuela eterna De todo ser sobre esta tierra Nació de algun lado somos todos todos somos originarios calculados somos todos